salió salió publicado por parte del INDEC... ...bueno, este día de hoy traje un informe similar... ...pero que tiene que ver con las carnes... Uh -huh. eh, ...personas veganas y vegetarianas... ...esta columna tal vez les importe un pepino... ...pero me parece que sirve para pensarnos... En, ...en términos de, de cómo está siendo transformada... ...la Argentina que conocemos... ...también en materia de consumo... Eh, y, y además de estas, eh, de estas grandes caídas que estamos viendo de un montón de índices, bueno, también está dentro de esas, de esas caídas la del consumo cárnico. Y eh, el precio de las carnes, de todas las carnes, vamos a enfocarnos principalmente en la carne vaca, pero hablando de todas las carnes, la inflación de, de la carne en marzo fue... ...similar a, a la general, estuvo por, por, por, por cerca del 11%, más o menos de acuerdo a la, a la región del país, ¿no? pero anduvo, anduvo por ahí. Y en realidad lo que, lo que es más preocupante, si lo vemos desde este lado y tal vez para celebrar, si se ve desde otro lado, como todo en la realidad, habrá intereses que estén felices, intereses que no estemos, sí, claro. es que así como bajó el consumo interno de la carne y subieron sus precios subió la exportación de la misma. O sea, aquello que no estamos comprando está siendo vendido afuera, tal cual la canción Las ¿Qué penas de nosotros, las vaquitas son ajenas. ¡Qué sorpresa esta ¿Qué so que me oh, estás qué diciendo! Sorpresa. ¡Qué sorpresivo esto que decís! Sí, sí. sí. Grandes visionarios sabes? divididos. La verdad, nunca he visto esto de ¡Oh, oh, una falla! El mercado no asigna los recursos de manera equitativa. No lo puedo creer, quedo anonadada. <risa> sí, sí. Y bueno, en este caso... Eh, a diferencia de las prepagas, el gobierno no está haciendo nada al respecto. Parece que, que, que anda todo bien. Eh, incluso me acuerdo, ya, ya pasó hace varios meses, pero me acuerdo de diciembre con mi ley y eh, compañía diciendo que la carne había bajado, lo cual era una vil mentira. Bueno, si lo volvieron a decir, lo seguiría haciendo. Eh, no solo que subió, sino que subió un 11%, un 15,5% subió el pollo en marzo en relación a Tremendo, a el pollo que es eh, nos puede gustar más sí, o menos, sustituto. pero es un sustituto para las familias eh, tremendo. Exacto, sí, y de hecho la suba por encima del precio de la carne vacuna del de pollo tiene un poco que ver con eso, está siendo tan este, abrazado como sustituto que eso impacta eh, en su precio. Y mmm, en relación al consumo, el primer trimestre de este año, enero, febrero marzo, hemos consumido casi un 18% menos de carne que el primer trimestre del año pasado. Eh, es el peor registro de los últimos 30 años. O sea, nos salteamos la crisis del 2001. Estamos yendo hacia no, es la primera mitad de la década del 90, uh -huh. para, para es encontrar mucho. esos Es mucho. Y al mismo tiempo, las ventas al exterior, estos datos oficiales de, de la Secretaría llamada de Bioeconomía, eh, bioeconomía eh, el mejor registro... Eh, me hace mierda. El mejor registro de los últimos 57 años de las ventas al exterior. Se exportó un 26% más interanual de eh, febrero de este año, febrero del año pasado, y eso sucedió gracias a la desregulación de esta, eh, este régimen que había durante el gobierno de Frente de Todos, que les impedía a los frigoríficos y comercializadoras exportar los siete cortes más consumidos por la población argentina, ¿no? entre ellos asado, matambre, nalga, etc. Eh, esos cortes más consumidos por nosotras y nosotros estaban prohibidos de venderse al exterior para que fueran consumidos en el mercado interno y tenían sus precios topeados también por intervención del Estado. Bueno, eso se esfumó y ahora como están habilitados a exportar, están exportando un montonazo y el, ellos mismos, digo, las la, la, eh, agrupaciones de cámaras frigoríficas y demás, indican que pueden aumentar su nivel de exportación casi en un 9% a lo largo del año, es decir, unas 80.000 toneladas. Bueno, eh, pero el consumo interno, que también nos... Digo, ok, joya por los exportadores, no sé, pero estaría bueno que no descendiera tanto el consumo interno de carne. Claro, eh, porque, perdón, pero aparte esto alimenta directamente a la especulación Y ahí se disparan sí. los precios de una manera exorbitante, porque nos, van, nos comparan los precios con dólares. digo Ahí es donde Totalmente. se nos dispara y donde se hace muy, imposible poder consumir carne en un país en el cual la carne debería de ser algo igual que el pescado que pudiéramos consumir a diario. Exactamente. Exactamente, y si no queremos consumirlo y queremos eh, consumir otros alimentos, que pudiéramos también, porque no, sí, hoy sí, no claro. vamos a hablar del precio del trigo, pero también podríamos andar por ahí, o ya hablamos la semana pasada de las papalitas, uh -huh. las verduras, las frutas. Eh, y además, esto, esto del consumo se mide por eh, kilogramos por habitante al año, ¿no? Y ellos van eh, indicando, mes a mes, no haciendo ese, ese cálculo. Bueno, solamente en, en los primeros meses del año... Eh, el, la baja del consumo hizo reducir en 10 kilogramos por persona por año el, el, el nivel en el que estábamos, ¿no? Andábamos por, o el año pasado andábamos por los 52 kilos por persona por año y ahora estamos en los 42 kilos por persona por año. Eh, las, eh, la carne representa bastante más que las frutas y las verduras dentro del índice general de precios. Eh, si las frutas y las verduras están alrededor del... En, Bueno, entre el 2% y el 4%, dependiendo de la uh -huh. zona de nuestro país, la carne representa entre el 7% y poco más del 13% del índice general de precios, eh, en, dependiendo de la zona de nuestro país. Y esto que, que yo les comentaba del aumento de marzo, no fue igual, depende dónde compremos. Y va de vuelta la misma recomendación Lita de Lázaro y de la semana pasada, no compremos en el tupe. No, Claro. <ríe> No, a veces, a, a, o el año pasado sucedía que como las grandes cadenas de supermercados a veces tienen también sus eh, cadenas frigoríficas, eh, tenían la, la posibilidad por su, el volumen de ventas, de la rentabilidad, etc., de poner precios más baratos. En este caso ya están equiparados más o menos porque en marzo los supermercados aumentaron 18,5% de los precios de la carne, mientras que las carnicerías menos de un 8%. Sigue siendo alto, ¿no? el, el nivel inflacionario en el que estamos viviendo es alto, sí. por más que nos induzcan a celebrarlo. Es alto y eh, es constante, no, es constante exacto, no, se, no se condice con los aumentos de salario y se suma a los otros, este, a, a, a otros bienes que conforman la, la canasta total. Uh -huh. eh, les decía que el pollo había aumentado más que la carne y ahora... Eh, se achicó un toque la, la brecha esa que, que se calcula diciendo, bueno, a ver, por cada kilo de asado, ¿cuántos kilos de pollo me compro? Y en este caso, estamos en que si vamos a comprar un kilo de asado y decimos, no, mejor no, eh, nos podemos comprar tres kilos de pollo, más o menos. Uh -huh. Y a diferencia de las verduras, eh, si lo pensamos de manera interanual, de marzo a marzo, eh, las, las carnes, todas las carnes, eh, aumentaron. Como un poquito por debajo de la inflación interanual general así la inflación de marzo a marzo está en un 287% las carnes un poquito más abajo pero también depende qué corte no anda ahí parecido en cambio las verduras subieron bastante más que ese, que ese promedio y bueno la verdad que las conclusiones además de eh, poder hacer si quieren hacemos un ejercicio lo tengo ahí Este, a, a mano en un anexo. Ustedes me dicen un corte de carne y yo les digo cuánto valía en enero del 2020 y cuánto vale en, en marzo del 2024. Además de poder hacer ese tipo de ejercicios, en realidad creo que lo, lo más, una conclusión más este, profunda o, o, o si se quiere eh, bueno, reflexiva de esto sí. es cómo... El modelo implementado por Milei tan rápidamente transforma a la Argentina que conocemos, transforma a una buena parte de su población que se ha llamado vagamente clase media uh -huh. eh, y nos acerca a la realidad de países latinoamericanos, región de la cual formamos parte, pero que por obra y gracia del Estado de Bienestar durante el peronismo, nuestra estructura eh, social eh, es un poco diferente, bueno nos acerca a las realidades de Perú, de Colombia, de Chile, en las que esa llamada clase media se achica y muchas de esas personas previamente de clase media pasan eh, a formar parte de la población más pobre y una pequeñísima parte cada vez más concentrada sigue siendo parte de la población rica. En este, en este sentido, eh, la verdad que saber que en el primer trimestre del gobierno de Miley, 3.200.000 personas. Paran eh, la línea de la pobreza para abajo. No, es, eh, es tremendo, gravísimo, es, es tremendo. gravísimo. Sí, es muy, es muy grave y es muy triste eh, y es muy preocupante porque recién arranca esto, ¿eh? o sea, uh -huh. recién vamos cuatro meses. Sí, y además eh, es, eso como, como preocupante, digo, pensando en, en toda nuestra sociedad, en en los pibes y las pibas que están creciendo mal alimentados etcétera sí y además también en términos políticos es posible que como sucedió en los 90, algunos éxitos entre comillas de, del gobierno actual le le, le hagan conservar su, su su caudal de votos su consenso social eh, su aceptación y uno de ellos es el índice inflacionario o no eh, no descartamos que en los siguientes meses pueda llegar a un dígito. Pero como decíamos la semana pasada, está todo bien, ¿qué hacemos con un dígito de inflación? Si perdí el laburo, si lo que gano no me alcanza, si compro menos carne, menos gordura, menos fruta, y hago la mitad de las cosas que hacía antes eh, y, y no tengo posibilidad esto de, de pensar en otros sueños. Sí, es muy difícil pensarlo, ¿no? porque estas mismas personas tienen que ir a trabajar mal alimentadas. Eh, tienen que ir a trabajar, esto te lleva obviamente a repercusiones en el cuerpo, en la salud, después no puedes pagarte los medicamentos, digo. es una cosa que se ata con la otra eh, y la verdad es que después a mí lo que me preocupa no es solamente que hoy no lo podamos resolver, sino que aparte supongamos que esto tiene una durabilidad y que después volvemos a la normalidad, no es algo que después volvemos a foja cero y esto nunca pasó, esto no. quedan secuelas en el cuerpo, esto queda secuelas sí. en lo laboral, queda secuelas en los vínculos, queda secuelas en el cotidiano que no se pueden remediar, uh -huh. tal cual, en la salud mental, en la salud en mental, años, en años eh, muy importantes en la vida de un montón de gente en cuanto al desarrollo intelectual, educativo, laboral, sí, como decía, social, humano vos tenías los precios de los cortes de la carne. Sí. ¿Qué, qué corte te gusta, a vos? Si, si no. fueras hoy dijeras me voy a comprar el que yo quiero. ¿Cuál es? No. Y si fuera a comprarme me gustaría. Me gusta el vacío. Muy bien. Me gusta. Y si voy a pedir así sin preguntar precio me gusta el lomo también. que vale, te voy a joder? Bueno, y vale, te vale. voy a decir una mentira. No. Y, me y encanta. Sí, tal cual. Bueno, el vacío es rico. El vacío, la parrilla. No, oh, me encanta. No Sí, me encanta. Me encanta. Eh, el vacío en este, enero del 2020, sí. antes de la pandemia, hace un montón de tiempo, vos ibas y te podías comprar un kilo de vacío por 370 pesos. Bárbaro. ¡Ay, qué kilo Lo, puedo, lo sí. veo, lo decís ahora. Y eso no es ni un bonobón, porque un bonobón sale más caro. <risa> un bonobón sale más caro. Un bonobón, bonobón sale ahora... como 300 mangos. Claro. El kilo de vacío ahora, en marzo del 2024, Depende, la carnicería, pero lo podés encontrar a 7.900 pesos, con lo cual aumentó 22 veces. Increíble. Malísimo. Te, no, te, te tiro no sé otro. Tu si su sueldo aumentó no. 22 veces. No, el no, mío no, no. No, cl claro que no. ¿Qué sueldo? Bueno, volvamos. <risa> eh, el lomo? lomo. El lomo estaba más caro Siempre. en el 2020, qué sí. rico. Eh, 450 mangos. El lomo... Un bonobón y medio. Claro. Un bonobón y medio. Mientras que... Eh, bueno, ahora vale casi mil pesos. No, es imposible. ¿Cómo vamos a comprar un kilo de lomo a mil pesos? Un, un kilo de lomo que aparte come una persona y media, dos personas. <risa> Entre lo que se te achica y qué sé yo, sí, sí. No, y lo, y lo eh, no perdamos de vista que son, estamos hablando así como la semana pasada de las verduras, la tortaliza, la fruta, y esta vez de las carnes, Son cosas que producimos en nuestro país. No estamos hablando de una dieta a base de dátiles y carne de, eh, no sé, llama. Sí, que llama también hay, pero sí, bueno. Sí. ¿no? Pero hay menos Cucú. cantidad, claro. pero no es lo más común, digamos, no es... Eh, digo, la carne de vaca es parte de la alimentación básica y hay ¿Sí? en cantidad. Y hay en cantidad. Y eso se ve también en los animales que envían eh, a la faena, que son bastantes menos, el año pasado fue el año de sequía, y eso fue jodido también para las vacas, porque el alimento eh, se, se, se vio perjudicado, el alimento claro. de, la, de las vacas. Pero este año que no, que ya está superado ese evento eh, natural, eh, la faena ha sido también bastante menor, entonces eso indica que mandan menos carne, menos vaquitas, menos novillos a faenar, y eh, se va más para el extranjero. Te voy a preguntar, nada que ver, pero me quedé fascinada con este juego. Te voy a preguntar por un corte de carne barato, por un vale. corte de carne que era barato, siempre fue barato, qué sé yo, no sé. Los baratos fueron los que más aumentaron en marzo. Justamente lo... por eso te lo preguntaba, digo, un <risa> alimento que era muy barato puede ser desde palomita... Osobuco, sí. por ejemplo que El Osobuco, bueno, bárbaro Esos precios que seguramente Siempre tienen que estar muy baratos Porque en realidad son esos cortes Que no quiere la mayoría Y que Ay, son por... cortes más populares ¿Cuánto ¿Qué? es la diferencia? El, bueno, el Osobuco Me preguntaste por la... ¿Palomita? La palomita. Ay, ¿Palomita? No bueno, pero los obucos, los obucos, porque más o menos eh, tienen precios parecidos. Sí, en los, los obucos aumentó más que el promedio, los obucos aumentó más del 13% no. en de marzo con respecto a febrero, sí, se acercó al pollo, y eso justamente porque lo hemos preferido Trem en estos meses. Y claro, <risa> sí. porque comemos y... los obuco y no comemos asado más vale. Tal cual. Y hacemos, eh, obviamente, un puchero riquísimo con osobuco o un tuco con falda o con espinazo. ¿Y el espinazo cuánto? Ay, me duele. También, también, no, también aumentó que, un montón. Estoy, estoy viendo la picada común, que valía 200 mm. pesos en enero del 2020 y ahora vale módicos 3.700 No, es impresionante, es impresionante porque la carne picada común también es uno de esos cortes que sale muy barato. A ah, ver, está acá hasta los Ubuqueros. A ver, no valía 180 pesitos. Claro, vale en más o menos parecido. Mañana. Y ahora. Sí. Y el pollo valía 107 pesos. Y mm. ahora vale más de 4.000, mil, cuatro mil eh, Y más de 2.000 mil pesos el kilo de pollo. No, increíble, no. increíble. 100 pesos valía. 180 pesos, tremendo. Tremendo. De 100 a 4.000, tremendo. Tremendo. Estamos hablando de cortes de carne que también se usan en los comedores, que también se usan ¿También? en los barrios populares para hacer ollas más grandes. Imposible uh -huh. a 4.000, 4.000, 5.000 pesos comprar eso, Buco, tampoco. Eh, y, y bueno, y si bien los cortes esto, más económicos subieron más en promedio que los cortes más caros, se acercaron, están todos más o menos igual en, en la inflación de marzo. Si unos están... El, el vacío, los cortes más caros aumentaron 10,4 y los cortes más baratos aumentaron 13 o 12, bueno. Sí, sí, claro, compiten cabeza a cabeza, digo. Uh -huh. Igual sí. es imposible, digo, porque por ahí compras un pedacito de carne para como sacarte las ganas y, y ya, así podés, y si no, lo pateas para la semana que viene y ves si llegás. Sí, y en eso sí se ve... Eh muy afectada la, el, el, el consumo y, y muy en, en un proceso de cambio. El consumo, lo hemos dicho otras veces, la, eh, la caída de las ventas minoristas de alimentos eh, anduvieron en enero, en febrero, en marzo, cercanas al 30%. En enero, febrero, cercanas al 30%, en marzo, eh, cercanas al 16%. O sea, ahí siguen cayendo las ventas minoristas de alimentos, así como las de medicamentos. Nosotros estamos haciendo, te cuento, eh, sí. en algunos barrios populares de la ciudad, se está llevando adelante eh, como un observatorio de precios, Ajá. ¿no? Entre comercios eh, barriales, ¿no? De sí. barrios populares. Bien. Y ahí hay cosas, con, eh, productos que se consumen mucho, y se nota, por ejemplo, cuando pasaban de comprarse, no sé, un maple de huevo a comprarse una docena. Sí. Y de una sí. de una semana a la otra, ¿eh? y de una docena pasaron a comprar media docena de pollo, por ejemplo, lo que están consumiendo ahora es solo alitas. Solo alita de pollo. Terrible. Claro. Entonces digo, es muy tremendo, porque la gente tiene que seguir comiendo. Ahora, ¿en qué condiciones? Sí. ¿Qué come? Claro. ¿Cómo? Y es muy injusto, porque lo producimos. Es muy injusto. Eso me parece lo más... Estoy... Vieron que yo soy profe de historia, ¿no? Entonces siempre tengo como ese vicio de revisar claro. otros periodos, acá y en otros lados. Los 90 nuestros fueron jodidos, pero los 90 en Cuba, por ejemplo, fueron jodidos al nivel eh, comer caucho hervido o trapos, o sea, muy jodidos. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Había caído la Unión Soviética, estaba el mundo del que formaba parte Cuba desmoronándose, la pasaron pésimo. Pero en Cuba no hay vacas, no producen la cantidad de alimento que producimos nosotros. ¿Qué necesidad tenemos de llegar a este punto? ¿Qué necesidad tenemos de... No nadie de no, en el mundo, claro. ¿no? además... No, no, no, tal cual, tal cual, de no poder abastecer el consumo interno, por lo menos con, el, con un corte, no sé, con un corte promedio, con un corte, digo, alguna política aunque sea extraordinaria de emergencia, nada. Sí. Y, y también eh, ahí se ve también la hilacha de, la, de las contradicciones del gobierno porque cuando chilla la clase media que puede pagar prepaga, Se pusieron ahí como en una guerrita contra Velocopit y Galeno y qué sé yo eh, a ordenarles que retrotraigan los precios. No sé si eso va a suceder, pero lo hicieron, ¿no? Y eso es una intervención favorable claro. del Estado en relación a, entre las empresas y, y consumidores, consumidoras. Bueno, y en esto, ¿no? Sí. O sea, a ellos no les da lo mismo chillidos este, justos, etcétera de consumidores, de, de las prepagas, eh, que una movilización eh, que pide alimentos, porque esa la reprimen y no hacen nada al respecto. No, tal cual, eh, no les importa, porque en realidad no solamente no les importa, sino que dicen, epa, ¿no ven que, están, que estamos haciendo todo esto para ustedes? Manga de irrespetuosos, y cierran la puerta sí. y se van. Digo, Porque obviamente ellos tienen el corte que quieren sobre la mesa. Entonces ahí, digo, en esa desigualdad eh, tomar decisiones eh, realmente es muy, muy injusto. La provincia de Buenos Aires viene siendo un poco, y esto más a modo conversa, eh, sí. viene siendo un poco un pilar que sostiene, digo, nosotros somos bastante privilegiados, si, de po si podemos hablar de privilegios, eh, bastante privilegiados al vivir en la provincia de Buenos Aires, que tiene, no sé, una cuenta DNI, que tiene Exacto. algunas una, políticas... Última. Provinciales. Claro, últimamente me tocó conversarlo con un canal de televisión que radica en Capital, y yo les decía eso, decía por acá, no sé por allá, pero por acá, de domingo a viernes, las carnicerías están vacías y los sábados hay mucha gente. Claro, claro. Sí. Es, es el que día es... De elegido, dentro de, del abanico de posibilidades de, de, de la banca pública provincial y de una política, por supuesto, eh, banca con decisión política de del gobernador, de seguir sosteniendo, sosteniendo eso. Ayer fui al mercado bonaerense que tenemos acá en el Senado. Sí. Es bárbaro, es grande, tiene de todo. Y charlé con cada uno de los comerciantes a donde fui. Fui a la dietética, a la ordulería, a la pescadería y a la carnicería. Eh, y todos me decían lo mismo. Decían, aumentó la cantidad de gente que viene al mercado, gente que antes no venía a uh -huh. este mercado, que le dará hasta cierta cosita. Así che les cuento de cuenta de nei, Bueno, acá están. Sí, eh, claro. y sin embargo, ellos, ellas... Me, me contaban que, que siguen viendo un nivel de aceptación grande del gobierno nacional. Y eso que nosotros tenemos esta cuenta DNI, y que por ahí no medimos lo que pasa en otras provincias que tienen un déficit económico mayor, digo, nos vamos a provincias del norte, nos vamos a provincias de Catamarca, Chaco, Santiago del Estero, ¿no? porque nosotros vemos acá los descuentos y vemos algunas intervenciones o decisiones políticas para poder aliviar eh, es este momento extorsivo que estamos sintiendo cada vez que tenemos que ir a comprar, pero no es la regla, es lo que nos pasa a nosotros que vivimos en Buenos Aires porque tenemos eh, digamos, esta política pública que se lleva adelante en la provincia. Pero lo general es lo que pasa en el resto, en el veintipico de provincias restantes. sí eh, Hoy leí la noticia de que se sumó Santa Cruz eh, a la lista junto con Salta de provincias que le van a empezar a cobrar eh, el acceso a la salud pública a las personas extranjeras no residentes. Eh, me pareció terrible, porque no, también esta es una parte de la Argentina que conocemos que está cambiando. Sí. ¿Y cuál es, qué, qué argumentan? Y no nos dan las transferencias nacionales, no nos alcanza. De algún lado tenemos que sacar plata. Y ahí bueno, salta la xenofobia, el racismo. Claro. ¿no? Porque también en los, en los momentos de crisis empiezan a verse otras cosas que empiezan a surgir que son horribles, pero que sí. se ven en estas condiciones. Cuando uno se siente ahí como ap apretado, uh -huh. salta esto, ¿no? Y que es dolorosísimo y es horrible que suceda. Sí, sí, sí. en vez de Santa Cruz reclamarle al Estado Nacional lo que claro. le debe, se le ocurrió eso. Se le ocurrió eso. Bueno, y con eso tenemos que convivir también, porque tampoco todas las batallas las podemos pelear. No, claro. No hay que decidir. Juli, ¿algo más que tengas para compartir con nosotros? No, era eso básicamente y sí volver sí, <risa> eh, ah, sí sí volver a, a decir seguro ya le dijeron un montón. Que, que va a ser súper importante la, la movilización del martes que viene. El 23 vamos a estar todos y todas en la calle seguramente y así con cada una de las convocatorias Exacto. a movilizar, que sean a nivel nacional, porque estamos en un momento de lucha constante, ¿no? Digamos, salud hoy, el abrazo al hospital de clínicas, la salud, uh -huh. la educación, bueno, en esa estamos, así que el 23 todos y todas a la calle. Sí, es. te bueno, mandamos un beso grande, Juli. también, les mando un abrazo muy fuerte. Ahí pasaba Julia Rigueiro, una nueva columna de Política Económica hablando un poco de los precios, en este caso los precios de la carne que son parte fundamental de la dieta de los argentinos y de las argentinas. Nos vamos a ir a escuchar.